Estamos aquí con la oportunidad de eh, charlar con Rodrigo Vicente respecto a lo que sucede aquí y al reclamo de hace aquí en, en la provincia. Ya se ha cortado el puente eh, ferrocarretero, nos, nos cuenta y tenemos la posibilidad de charlar con Rodrigo Vicente. Rodrigo, buen día. Sí, buen día, ¿cómo están? Eh, bueno, acá estamos eh, llevando adelante nuestra jornada total de paro de 24 horas, que ya lo habíamos anunciado con anterioridad con distintos cortes eh, totales en eh, los puentes carreteros que unen a nuestra provincia eh, con el, no solo con Neuquén, sino con Buenos Aires, La Pampa. Eh, estamos en este momento en el puente que une Cipolletti y Neuquén, aquí eh, en el Villarino y en el puente Perro Carretero, eh, llevando adelante esta protesta, en definitiva por las mentiras del gobierno de la forma de liquidar, que fue totalmente inconjunta y que ha decidido unilateralmente eh, unilateralmente llevar adelante una forma de liquidación eh, que le trajo problemas la verdad, a todos los estatales. Y eh, no todos ven reflejado el 10% de adelanto en sus saberes eh, eh, y eso fue algo que el gobierno tomó una definición a través de un adelanto salarial y no de una suma fija que tendría que haber sido por planilla complementaria. El 10% que, que hubo, bueno, idas y vueltas con el gobierno provincial y que finalmente hoy se convoca una mesa de la función pública como para explicar de que es ese 10% que el gobierno dijo que era una de las... Bueno, lamentablemente esa mesa de la función pública no íbamos a resolver nada, por eso definimos no participar, porque si nos van a explicar la ecuación que ellos decidieron hacer de manera unilateral, no eh, Eh, sin beneficiar a los trabajadores, eh, nosotros no podemos ir a escuchar algo que estamos totalmente ¿no? que fuera una reunión en la cual se va a expresar la voluntad de revisar las liquidaciones del 10% para ver en caso eh, caso por caso los errores y poder, eh, re, digamos, volver a depositar digamos lo que le ha faltado los estatales. Un ejemplo rápido, un portero o una portera, categoría 1, pero recién inicia, debía cobrar 6.100 pesos. 610, o sea, eh, ahí, ¿quién miente? ¿El portero con el activo humano o la liquidación de la provincia? Bueno, esos son los temas que nosotros queríamos resolver, además de que venimos ya eh, planteando varios temas que no han sido resueltos, eh, uno de los más importantes es un nuevo pase a planta permanente, eh, ya que desde el primero de enero del 2021, que fue el último corte del anterior pase a planta. Eh, nada, eh. Nosotros tenemos en conocimiento, por lo menos en lo que es educación, más de 400 eh, trabajadores porteras y porteros que aún cobran bajo la modalidad de hora cátedra. Tenemos otros tantos que trabajan trabajaban hasta el viernes en el Ministerio de Salud en el Ministerio de Desarrollo Humano a través de los de la modalidad PRI, de los programas de inclusión laboral, eh, que cobraban 14.000 pesos cumpliendo la misma carga horaria y realizando la misma tarea que un planta permanente. Y el viernes fueron notificado por teléfono de que no iban a continuar con este beneficio. Entonces, si se llama inclusión laboral, tenemos que darle la oportunidad a aquel, eh, aquella, aquel ciudadano que tuvo más de un año y medio, realizando tareas importantes, y que ya las sabe, a que tenga la posibilidad de continuar laboralmente con el Estado. Y después, todavía existen eh, monotributistas en lo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Así que, bueno, son bastantes las formas nuevas formas de precarización que nosotros queremos cortar, porque siempre hemos eh, trabajado como sindicato para seguir manteniendo la precarización cero, y hoy tenemos eh, cerca de 1.500 trabajadores que deberían estar en planta permanente. ¿Cómo sigue la cuestión? Porque no han tenido comunicación con el gobierno ¿No van a participar de la mesa de la función pública? No, no, no vamos a participar de la mesa Hasta el mediodía el corte va a ser total Luego vamos a realizar las distintas asambleas Para ver de qué manera continuamos Y bueno, en algún momento finalizará la jornada Y evaluaremos un plan de lucha Eh, hasta que no haya una respuesta, al menos eh, que tengamos esta prestibilidad de darle a los estatales eh, su pase a planta, su estabilidad laboral, eh, esa tranquilidad para antes de fin de año. ¿Ustedes eh, eh, mantienen entonces los cortes en ambos puertos? Sí, se van a mantener los cortes, eh, esperemos que la sociedad pueda entender. Acá hay 53.000 familias. 53.000 estatales que están sufriendo esta situación de la mala liquidación, no solamente los trabajadores de administración pública, sino también docentes que han recibido descuentos por esta mala liquidación consulta y unilateral de parte de la Junción Pública. A ustedes. La palabra de Rodrigo Vicente, entonces, contándonos respecto a lo que sucede aquí en el punto de vacío ...y el reclamo actualmente este gremio... ...que va a mantener los cortes en ambos puestes... ...desconectadas entonces a Ciudades Viernes y Patagones... ...y la comunicación, ¿no? ...entre ambos entre ambas ciudades a través de los puestes... ...hasta el mediodía... ...queda, queda la latina solamente... ...sí, que ahí andan a huey cruzando... ...hasta el mediodía entonces... ...hasta el mediodía y allí se evaluarán nuevas medidas... Eh, ...y un plan de lucha, ¿no? ...de Está parte bien. del gremio Ate que no va a participar de la mesa de la función pública pactada a las 10 de la mañana y veremos cómo sigue esta situación.